Muy bien, una vez que ya te has aprendido los puntos de rastreo, lo cual supone un avance importante en el desarrollo de este curso y en el desarrollo de tu expertiz, vamos a concretar un poco de teoría para complementar información, sentar bien las bases como hemos estado haciéndolo hasta ahora y posteriormente en la próxima unidad seguimos un poco con la práctica. En este sentido quiero llamarte la atención respecto a por qué nos llamamos biomagnetismo sinergial. La palabra sinergial, como bien lo sabes, tiene que ver con sinergia. Sinergia, a su vez, tiene que ver con la integración de diferentes aspectos que potencien o potencialicen un resultado. Se dice incluso que en sinergia 2 más 2 no da como resultado 4, Da como resultado 5, 6, 7. Imagínatelo así. Una banda de cuatro músicos, un músico canta, otro hace coro, otro toca el bajo y el otro toca la guitarra. Es un cuarteto y más o menos debe sonar bien. Ahora imagínate que esos mismos músicos, ahora el que está haciendo coro, toma la guitarra y al mismo tiempo tiene una sinfonía. Va tocando la guitarra, de vez en cuando hace coros y de vez en cuando toca la sinfonía en alguna introducción, en alguna parte que lo amerite la canción. El otro cantante a su vez se arma con algún tipo de percusión menor, de esas que puede manipular perfectamente, mientras canta, a su vez hace coro y a su vez tiene en su pie un bombo, un pedal de bombo, eso que suena ¡tum! que le permite, en los momentos en que hay cortes importantes, apoyar al baterista. Por otro lado, el baterista no solo tiene una batería, sino que además también hace coro, incluso canta algunas canciones como solista, y a su lado derecho tiene unas tumbadoras, un triángulo, algunos efectos que puede también utilizar. Si te das cuenta, ahora... Este mismo cuarteto suena muchísimo mejor, suena mucho más completo. Tiene más posibilidades de llevar una música enriquecida con distintos instrumentos. Esto se llama sinergia. No se tuvo que contratar a más músicos, no hubo que buscar fuera los recursos, sino que con lo mismo que ya había, se integró de una manera distinta, se potencializó y ahora hay una música sinérgica. Esa es un poco la idea de la sinergia. Ese es el concepto de algo sinergial, algo que integra y que la suma de las partes dan un resultado absolutamente mayor al que daría, por ejemplo, la actuación individual de cada uno de los aspectos o de cada una de las partes. Esa es la sinergia. Nuestro curso de biomagnetismo se hace llamar sinergial precisamente porque respeta esa premisa. Es capaz de integrar distintas disciplinas, distintos aspectos fundamentales, esenciales, que van a permitir una mejor y más rápida recuperación en el caso de la persona afectada. Por eso debemos tomar en cuenta... detalles como por ejemplo la alimentación entendemos que en la alimentación puede haber muchísimos productos tóxicos la alimentación podría conllevar a un ph exageradamente ácido la alimentación podría estar causando que las células no reciban el suficiente oxígeno la alimentación podría estar perjudicando grandemente a todo nivel por fermentación de azúcar refinada que hace el mismo cuerpo y que eso luego termina perjudicándolo, podríamos estar alterando funciones del hígado, funciones hepáticas y un montón de circunstancias que hay que tomar en cuenta. La alimentación, evidentemente, pasa a ser fundamental. También vamos a tener herramientas, recursos invaluables que nos permitan interactuar con las personas, con el consultante... y referírselos a modo de poder manejar o gestionar mejor su parte emocional. Ya entendemos que las emociones también son capaces de alterar el pH en virtud de generar respuestas bioquímicas y éstas a su vez podrían perfectamente tener una alteración a nivel celular, a nivel incluso del citoplasma, a nivel del líquido extracelular. e inclusive a otros niveles más sutiles también. De tal forma que la parte emocional es algo que no vamos a descuidar. De nada serviría o poco serviría si logramos estabilizar el pH de una persona con nuestros imanes y al poco tiempo, a los pocos días, la persona por falta de conocimiento o porque no fuimos capaces de compartirle, recursos que pudiese utilizar, se deja arrebatar emocionalmente, se engancha emocionalmente, se conecta de una forma tóxica con sus emociones y vuelve a alterar su pH. Estaría nuevamente sentando las bases propicias para que su organismo se distorsione una vez más. Digamos que lo mismo que en su momento originó la enfermedad, la patología que tenía, ahora nuevamente lo ha recuperado porque propició la misma respuesta. De tal forma que es nuestra responsabilidad también comunicarle al consultante la importancia y el papel que tienen las emociones y más o menos darle un bosquejo de toda la parte fisiológica. Eso también lo vamos a conocer en el curso. Yo les voy a entregar unos argumentos por escrito que se puedan aprender yo sé que muchos de ustedes ya los conocen sin embargo es parte de mi responsabilidad compartirlo de manera que ustedes tengan a la mano se lo aprendan lo asimilen bien sirve tanto para sus vidas como para quienes compartan con ustedes en esto de la parte terapéutica del biomagnetismo también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto que viene a ser esencial por ejemplo Entender que somos algo totalmente integrado, somos como un ente sistémico, somos un sistema dentro de muchos sistemas y cada uno de estos sistemas funciona en conjunto. Esto significa que aunque pudiese dar la apariencia que cada sistema tiene su funcionamiento individual o está desconectado, en realidad todo está unido, todo está. está funcionando de manera coordinada. La forma como la medicina alopática, en su buena intención de profundizar y de perfeccionar lo mayor posible en el campo de la salud y en el estudio del individuo, del ser humano, del organismo, ha tratado de separar por especialidades cada uno de los aspectos del cuerpo. Por eso podemos tener... a un hematólogo, a un hepatólogo, podemos conocer a un ginecólogo, a un nefrólogo y tantos otros, ¿no? Son profesionales, especialistas en campos específicos de la medicina que atienden ciertas partes del organismo. Eso nos puede dar la impresión que cada parte del cuerpo está desconectada de otra Y si tenemos una patología en cierta parte, por ejemplo, a nivel hematológico o a nivel hepatológico, pues vamos al hepatólogo y el hepatólogo es capaz de curarnos porque él es especialista en eso. Pero si pensamos así, no estamos tomando en cuenta el concepto de la etiología de la enfermedad. La etiología de la enfermedad Tiene que ver con en dónde se origina independientemente de en dónde se manifieste sintomáticamente. Podemos ver el síntoma, nos puede dar una idea de lo que está sucediendo, pero no necesariamente ese síntoma nos está indicando en dónde se originó la enfermedad, la patología, la distorsión, el descontrol, la descoordinación, etcétera. No. nos lo indica, solamente nos está mostrando. Digamos que el organismo ha empaquetado la información, como decía en el pasado, en alguna de las unidades anteriores, en su lenguaje biológico nos está mostrando una distorsión, una alteración de cierta manera y se puede atender evidentemente el síntoma, pero probablemente no sea suficiente, probablemente haya que registrar un poco más, escudriñar, profundizar y llegar hasta la etiología de la enfermedad. El doctor Gois insiste en que el biomagnetismo médico, este biomagnetismo que nosotros llamamos sinergial porque integramos algunas otras disciplinas, él considera que Puede ser totalmente etiológico, porque cuando hacemos el rastreo, y por eso yo insisto tanto en que tenemos que aprendernos el rastreo bien, vale muchísimo la pena para que no haya tanto margen de error. Cuando hacemos el rastreo, al encontrar los distintos pares biomagnéticos alterados o polarizados, independientemente que no seamos médicos, independientemente que no conozcamos mucho de medicina, o no conozcamos mucho del mismo cuerpo como tal. Aparte de eso, de todas formas, al encontrar todos los pares en donde hay un pH alterado, estamos encontrando probablemente entre esos pares el par en donde se inició tal patología. Aunque no conozcamos ni cómo se llama la patología, ni cómo se llama el virus, bacteria o elemento activo patógeno, que la ha desarrollado en el cuerpo. Incluso no hace falta. Por eso el doctor Gois ha hecho un gran trabajo a nivel de las tribus indígenas de algunos pueblos de América, Centroamérica, etcétera. Él ha ido y personas que son, para ojos de nuestra sociedad, analfabetas, han sido documentadas y formadas en biomagnetismo médico por el mismo doctor Gois. y son capaces, con resultados comprobados y seguimiento serio, de coadyuvar en el proceso de recuperación de enfermedades de personas. No hace falta saber cómo funciona mi teléfono celular para yo disfrutar de los beneficios de él. Yo no tengo por qué saber cómo funciona el mecanismo de inyección, en el caso del combustible de mi vehículo, para poder conducirlo y disfrutar de, de los beneficios que mi vehículo me da. No necesito saber por qué es que estoy siendo capaz de grabar mi voz en este ordenador, en esta computadora, cómo es que se las arregla el computador o el software para captar mi voz exactamente tal cual como suena y que luego la pueda reproducir. No hace falta en muchos casos. No estoy haciendo apología a la ignorancia o al desconocimiento en lo absoluto. Estoy yendo a un punto concreto en donde entendemos por qué cualquier persona con un grado mínimo de criterio, por supuesto, con un concepto maduro y con mucha responsabilidad y ética puede ejercer el biomagnetismo aunque no sea médico, aunque no sea un profesional o una autoridad de la salud. Al fin y al cabo, como lo hemos dicho muchas veces, los imanes no curan, los imanes permiten al mismo cuerpo A que él se restablezca. No en todos los casos, si hay un proceso degenerativo muy fuerte, probablemente ya sea tarde. No obstante, se han dado casos de enfermedades terminales, etiqueta con la que no estoy de acuerdo, en lo personal, que se han podido curar. De tal forma que, bueno, esto tiene mucha tela que cortar. Pero siguiendo con el tema. Entendemos que la perspectiva sinergial que le damos al curso tiene que ver precisamente con la aplicación de los imanes como eje fundamental para ayudar al cuerpo a que recupere la salud, no obstante, complementándolo, entendiendo que el cuerpo es un sistema dentro de muchísimos sistemas y que para recuperar la salud, es necesario comprender, entre otras cosas, que hay fuentes de intoxicación que podrían ser físicas, como por ejemplo alimentos o contactos físicos con toxinas o con virus, elementos patógenos, etcétera. También a nivel ambiental, como por ejemplo contaminación ambiental, tóxicos que pueden estar suspendidos perfectamente en el ambiente, aspectos emocionales que sabemos de sobra que pueden afectar la salud incluso predisponer al organismo a distintos padecimientos rompiendo así el equilibrio dinámico o lo que ya conocemos como homeostasis, también debilitando el sistema de defensas del cuerpo, distorsionando cualquier balance del organismo necesario para mantener la salud y todo esto nos da una información esencial para permitirnos ejercer el biomagnetismo con mucha responsabilidad y con mucha calidad. También debemos tomar en cuenta que hay que hacer seguimiento a toda evolución, a toda recuperación de un consultante, porque tomando en cuenta todo lo anterior, una vez que ya hemos aplicado los campos magnéticos generados por los imanes, etcétera. No sabemos qué pasa cada vez que el consultante se va, qué ocurre en su entorno, qué ocurre en su hogar, en su trabajo, en, con el medio ambiente en el que interactúa y todos esos elementos y factores que estaba comentando hace un par de minutos. Esta es una premisa que debemos tener, tomar muy en cuenta, igual que la crisis curativa. Me he topado con varios casos ya en donde la persona una vez que ha sido impactada con los imanes y se le ha hecho el rastreo pertinente cada vez que viene a consulta y la persona ya se va para su casa con todos los pares biomagnéticos que tenía alterados, ahora ya despolarizados y equilibrados, puede ser que la persona... entren en lo que conocemos como crisis curativa. La crisis curativa es un sinónimo de despertar a su médico interno. El médico interno, es decir, la parte de inteligencia interna que tiene el mismo organismo, busca sacar del mismo las toxinas y todo aquello que le esté perjudicando. De tal forma que cuando... Eso se produce, el consultante podría sentirse peor, podría sentirse mal, podría experimentar así como si hubiese una especie de agravamiento de la enfermedad. Pero es pura percepción. En realidad lo que el cuerpo está haciendo es tratar de depurarse. Y esa depuración la puede hacer, por ejemplo, vía heces, vía transpiración, la podría hacer... Eh, Bueno, perdonen lo grotesco, pero una diarrea, por ejemplo, eh, incluso vómito. Eh, de, de, de, imagínense que logramos impactar unos virus o unas bacterias y mueren virus, bacterias, hongos, parásitos. Y eran muchas bacterias, muchos hongos. Y el cuerpo tiene que eliminar esos desechos tóxicos que son producto de... de la muerte de estos elementos patógenos. Uh -huh. Evidentemente, es muy difícil que la persona, teniendo aún en su sangre los restos de todos estos elementos enfermizos y patógenos, la persona se vaya a sentir bien. Es <ríe> obviamente y por lógica casi que imposible. Claro, afortunadamente esto se da, solo en casos severos, en casos en donde la persona estaba bastante enferma... ...normalmente cuando son enfermedades de mediana intensidad... ...la persona no siente nada, no experimenta nada negativo... ...al contrario, experimenta mejoría... ...sin embargo, es importante tomar en cuenta todo esto... ...porque la persona podría, si no se lleva la información completa... podría entrar en una crisis adicional, una crisis de estrés, pensando que el impacto de los campos magnéticos sobre su cuerpo le hizo mal, le perjudicó, ahí va a generar generar entonces eh, desde la hipófisis adrenalina, desde su glándula eh, suprarrenales, cortisol, va a inducir a una baja respuesta del sistema inmunológico o sistema de defensas, Y un montón de circunstancias que lo que van es a agravar cualquier cuadro. ¿Por qué? Porque no le dimos la información adecuada a la persona. No le compartimos que existía algo llamado crisis curativa, que es para su bien, que probablemente, aunque sea benefactor de su salud en el momento de la experimentación, pueda resultar desagradable, pero que más bien se alegre si lo experimenta porque eso está indicando que hay una franca recuperación o que son indicios, mejor dicho, para no ser exagerados, de una recuperación del cuerpo. El cuerpo está respondiendo y eso indica que está activo y que está involucrado en la recuperación, en el restablecimiento de la salud. Eso ya al compartirlo con la persona que viene, a la consulta, eh, resulta tremendamente fundamental, obviamente, que la persona esté preparada y que el aspecto emocional no vaya a perjudicar o alterar el orden que se ha logrado eventualmente con la imposición de los imanes. De tal manera que esto es sumamente importante. Vamos a dejar este audio hasta aquí. Espero que hayas tomado nota. Yo insisto mucho en que tenemos que tomar nota de los audios. Para eso son, para no confiarnos en que la información la tenemos por allí, por escrito. No, sino que eh, debemos tomar nota porque en ese ejercicio nos vamos grabando mejor la información, la vamos internalizando, que al fin y al cabo para eso es. Y así vamos progresando. En el próximo audio te sigo profundizando sobre este tema.